Sí. e s para solicitar ingreso y tratamiento s o b r e t a b l a de un proyecto de comunicación. ¿Se r e u e r i ó al tema? El tema es solicitar al departamento ejecutivo que interceda a e l ministerio de justicia para utilizar la unidad eh, 49 como a l t a ñ o Puesto a consideración. El... Vista la reciente conmoción que causó en nuestra ciudad la fuga de cinco detenidos de comisaría segunda, y considerando que el Ministerio de Justicia en enero del 2008 eh, enfrentado en comunicación con las fuerzas v r v a s de la ciudad eh, generó un compromiso eh, y aún del gobierno provincial de Buenos Aires de usar la unidad 49 como alcaidía. para detenidos sin condena del Departamento Judicial de Junín y otros departamentos del Interior. Pergamino, San Nicolás, t r e n q u e l a u q u e n Que esta g e n a l i d a d permitiría que no se utilicen las comisarías o sedes policiales para albergar personas detenidas, posibilitando mayor cantidad de efectivos policiales. Trabajando en la prioridad o la primordial tarea de la prevención electoral, que según se establece a través de las declaraciones del juez de l j u e z de garantías, en la unidad se alojan internos con condenas firmes, muchos de los cuales provienen del conurbano y que por tanto la misma funciona como unidad carcelaria, que mientras está ocurriendo los calabozos De las dependencias policiales de j u n i n l a y la zona siguen alojando detenidos, llevando algunos varios meses con prisión preventiva. Qué si necesario ubicamos detenidos que hay en comisaría cumpliendo con ella, con la promesa establecida por las máximas autoridades de la provincia. Y es por ello que ese interbloque coalición cívica reencuentro p o r j u n í n Se presenta a consideración del honorable Consejo Deliberante el siguiente proyecto de comunicación. Artículo primero: Solicitar al Departamento Ejecutivo interceda, solicite y exija que todos los detenidos e n c a u s a d o s de Junín y el Departamento de Junín y sus alrededores sean alojados en la unidad número 49. Artículo segundo: Solicitar al Departamento Ejecutivo que convoque urgente reunión con fuerzas privadas de la ciudad, a los efectos de solicitar al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cumpla con el compromiso asumido en torno a la utilización del edificio de la unidad número 49 como alcaidía. Artículo tercero: solicitar al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que dé a conocer las condiciones y procedencias de los internos. que se alojan actualmente en la unidad número 49, a r t Artículo cuarto de forma.